Saben que desde los dos he sido un guardio, A mí nadie me cuenta lo que es la vida en el barrio Yo sé que sabe el penal y la traición de un hermano Ya estando encerrado se ve quién es tu canal Esta rima es dedicada pa' los compas de verdad Si me fuiste a visitar sabes que estás incluido Y el güey que me dio bolchón, este chaque no lo olvido Parecido a Jorge Chepo, al chile que lo he vivido Con respeto pa' Tepito como lo vivo lo tiro Decidido a superarse llega el pomel con el El Preferible que les